Ahora sí. Está por comenzar el programa de las artes escénicas. Está por comenzar el vodevil. Y así estamos en esta eh, nueva edición de El Bodevil de Escucha Teatro. Buenas tardes a todos eh, nuestros oyentes. Buenas tardes a Pana, eh, que es nuestra operadora y eh, bueno estamos acá en radionauta 106.3 un día bastante de miércoles bastante lluvioso eh, no sé por qué arranqué con la bicicleta desde temprano este cuando estaba viendo por acá hay una lluista que mojaba que era bastante molesta eh, por lo que me costó llegar pero bueno acá estamos eh, eh, otra vez esta semana con, con muchas eh, novedades eh, en principio les queremos contar que tenemos eh, varias entrevistas Por lo que va a ser para, para contarles lo que va a ser eh, la cartelera platense este fin de semana eh, en la plata que viene bastante variada en principio lo que vamos a tener es una entrevista eh, telefónica hoy tenemos bastantes entrevistas telefónicas con eh, Santiago culasiati que es eh, el director de la obra caplum que se estuvo dando todo octubre en el teatro el obrero en 371 y, y este sábado es la última función así que vamos a tener una entrevista para que nos cuente todo y pueda seguir a ver la última función de caplum por otro lado también vamos a entrevistar a Jerónimo búfalo que es eh, actor de la obra instante 9 que se está dando en espacio 44 eh, y este sábado 29 también hay una función por lo que nos va a estar contando Jerónimo todo sobre esta esta obra de eh Gerónimo Búfalo Conferencia Olivieri en eh, perdón, espacio 44 no, en la sala en el teatro estudio. Estaba dando más la información. Eh, y después también tenemos una entrevista con Cecilia Colombo, que es eh, una actriz muy reconocida de eh, Capital Federal. Es la dueña de, de una sala que se llama um, Habitándonos, eh, ahí en, en el Abasto. Y nos va a estar contando sobre una propuesta que es un, es una obra de teatro que surge como un proyecto de graduación eh, de la Universidad Nacional de las Artes, conocida como UNA eh, en, en Capital Federal. Esta obra se llama Los Ignorantes y se va a estar dando este viernes 28 a las 21 en el Teatro de la Universidad, en 10, eh, 55 y 56. Así que le esperamos en breve la entrevista con Cecilia, que nos va a estar contando sobre, sobre este proyecto que nos traen acá a La Plata desde Capital. Y también vamos nos van a visitar en vivo y en directo Eh, acá en el piso del Centro Cultural Olga Vásquez en Radio Nauta 106.3 eh, Los actores de la obra Breve Relato Dominical Son los actores de la compañía Punctum Teatro Que nos van a estar contando sobre eh, esta obra Que también se estuvo dando en medio aljibe durante todo octubre Y es la última función este sábado Quien les está hablando es mi compañero Juanjo Zucker Que me está... Ah, no. Ah, claro, está en mi conciencia, Juanjo. Perdón, perdón. Hola, Juanjo. Claro. Me, me, claro, me, en mi conciencia, en mi conciencia, Juanjo me está diciendo que Mariano Pierini, de breve relato dominical, va a estar acá en el piso y nos va a estar contando sobre sobre esta hora que eh, termina y se va a estar dando este sábado en medio aljibe. Así que con todas estas novedades nos vamos a ir a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con más Bodevil. Escuchá Teatro acá en Radio Nauta 106.3. ¿Cómo son las estrofas? Uno, la <risa> entonces pará. ¿Uno? <risa> sí, sí. Dos, un, dos tres, va. Esta noche es hora de entregar muchos besos y darnos cuenta que a veces nos cuesta. Trágate las palabras y ahorrate las miradas, no te planches el pelo y sacudime. Ahí abajo que me gusta sacude, me habla despacio al oído pero después se sonroja ¡Qué boba! Es el pelo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 acá en el vodeville escucha teatro en radio nauta 106.3 eh, quien les habla gabi witten con mi compañero juan joúcker cómo está juanjo hola gabi hola hola cómo está todo el público también a la gente que está escuchando del otro lado eh, muy contentos de, de volver esta semana al vodevil y comentarles la cantidad de espectáculos como bien vos decías que tenemos para este fin de semana Bien, eh, como ya dijimos, vamos a tener una, una, una agenda variada de, de, de entrevistas para presentar este todos los espectáculos de la cartelera. Ahora lo que tenemos es eh, una, una entrevista telefónica con quien nos está escuchando. Santiago, ¿estás por ahí de Caplum? ¿sí? sí, a ver, eh, te escuchamos medio bajito. Hola, sí, hola. Sí, medio latoso. Ahí va, ahí vamos. Eh, Santiago Culaciati, ¿sí ¿estoy pronunciando bien el apellido? Sí. Playa. Bien, eh, Santiago Bien. nos está hablando de la obra Caplum. Eh queríamos que nos cuentes un poco para quienes todavía no han llegado a ver esta obra que termina eh, eh, la última función, si se quiere decir, este este sábado en ahí en el Obrero en 371. Eh sí. para quienes no la vieron que, que, que, que, que se apuren y vayan a verla, ¿no? Exacto, sí, es la última función de, ahora, de nuevo, la obra de hoy. Así da que hicimos del estreno hasta acá. Eh, bueno, sí, los esperamos que vengan a ver, es un espectáculo eh, de clown, eh, basado en una estructura de trío clásica, cara blanca gusto contra gusto, y, y bueno, es un espectáculo muy divertido. Bien, Santiago vos estás en la dirección de esta obra. Así es. Eh, ¿Cómo fue el proceso de creación de esta obra? ¿Hace cuánto digamos que vienen laburando con esto? Mirá, eh, la obra yo tenía escrito algunas escenas, Y a partir de ahí convoqué a los chicos, le conté un poco la idea. Ya sabía que quería elaborar la estructura del trío, contando una historia de tres soldados. Eh, bueno, y a partir de eso nos pusimos a, a, a jugar en escena, a armar, a tratar de, de llegar a, un poco a, a lo que queríamos. Hicimos un proceso de bastante corto, de cuatro meses, y estrenamos Ajá. ¿Y por qué, digamos, la temática esto de, como la describe en, en, en, en la página, ¿no? como de aventura quijotescas ¿Por qué abordar esta esta temática? Porque son tres personas, personajes, que anda como puede andar alguno en la vida, a veces buscando eh, un ideal, que no sabe bien qué es, pero lo más importante es la búsqueda. Claro. Y, no y... tanto llegar, les pasa un poco a esos personajes. Y vos hace hace mucho que venís laburando dentro de lo que es el clown o, o es la primera vez digamos que haces una obra de este estilo? No, hace tiempo, hace tiempo que laburo en el lenguaje. Claro. Este, eh en Está bueno. Más como actor, como dices, la primera vez. Claro, de eso sobre eso te queríamos hablar, Santiago, Juan José eh, acá del otro lado del micrófono. Yo te tal? he visto al igual que mi, eh, que mi compañera acá en el cumpleaños, la obra que hacían con Soledad Morales. El cumpleaños ¿Sí? O, ¿O me equivoco? No, es una de las que trabaja, se va, lo guía. Ah, ah, está. disculpá, disculpá. Claro, eh, me estoy confundiendo yo. Pero sí, bueno, saber qué es esto, que es eh, la primera vez que estás enfrente, eh, debajo del escenario. Sí, para llamarlo de alguna manera, es otro rol. y eh, sí, la primera vez. Siempre eh, mis espectáculos, bueno, otro, antes de este tenía otro espectáculo llamado Ruedenla, hicimos con un chico acá en La Plata. Claro, claro sí, eh, sí, eh, lo vimos. En... Yo también lo vi. Ese te... Eh, bueno, lo paseaste por todos lados, Ruedenla. Giró por sí, todos no. lados esa rueda. Sí, Ruedenla anduvimos por todos lados. Te, Pasamos había, cinco años. Había algo de acrobacia ahí, ¿no? Como una acrobacia muy mágica. Sí, había un lenguaje más circense, pero también tenía un, un, algunas cosas del flau. Eh... No puramente y netamente como tiene a Plum, pero sí tenía de, un poco del lenguaje. Pero ahí, bueno, eso estaba que el, el rol era como como compartido porque nosotros actuamos y nos dirigíamos nosotros mismos. Ahora es solo, solo dirección eh, y, está bueno también. ¿Y cómo fue el proceso de, de dirigir? Eh, ¿Cómo fue, digamos, eh, en conjunto con, con los actores, este proceso de dirección? O sea, pues, digamos... Vos estabas ahí presente todo el tiempo, más con lo que te aportaban los los actores. ¿Cómo fue ese proceso? Mirá, primero... Eh, eh, eh, Santiago, me... estamos, estamos escuchándote cortado ¿Podrías fijarte si te podés mover o por ahí algo que tiene que ver con la señal? A si te escuchamos bien. Puede ser que sea la señal. Ahí estamos, ahí te escuchamos bien. ¿Sí? Sí, ahí bueno. sí. Eh, te contaba esto, que la, yo los trabajos siempre los pienso para actuar, para actuar yo. Uh -huh. eh, no, no fue que dije, bueno, voy a dirigir y ya. De repente me encontré con los chicos, eh, se armó el trío, eh, primero iba a actuar yo, después, bueno, apareció uno más y bueno, me, me quedo me quedo como dirigiéndolo y ya. Claro. Eh, a mí me gusta, el rol está bueno, me gusta más actuar. Ajá. Uh -huh. Es divertido actuar. Sí. Claro. Eh, es un desafío, está bueno, pero es no sé cuánto duraré. Y a los chicos del elenco, que en este caso son Matías, Diego y, y Sebastián, los los tres payasos soldados en busque, en la búsqueda. ¿Ya los conocías sí. de de, de, los conocí de todos otras obras? Claro. Sí, en otros lugares. A Sebastián por medio Bueno, de la obra de cumpleaños... Claro, eh, yo me que los que confundí a ustedes con Eugenia, dos. Claro, claro. Otra chica con, que, con la que yo estrené otro espectáculo este año, se llama Mujer Pájaro, claro ellos trabajan juntos. Eh, Diego Leandro, que él hace circo, y lo, lo conozco de la convención, bueno, no hemos cruzado trabajando. Matías, que es la abuela con los chicos de Séptido, con los cuales también me fui cruzando eh, los trabajos. Claro, claro. Y, y bueno, ese trío se armó por primera vez también, así que no Fue lindo, fue bastante gratificante. Claro, ellos. cada cual de, de una casa distinta, podríamos sí, decir, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. En, en este sentido, de, en el cual, hablando a veces con, con gente del teatro, en, en particular de Casper Uncal, que dice, haciendo un paralelismo con Game of Thrones, ¿no? Cada, de cada casa, viste las de casas teatreas que hay. Y es cierto, lo interesante de caplum de alguna manera, es esto. Es como eh, un elenco novedoso eh, del cual, bueno sabiendo que, que los respaldan a cada uno distintas obras, distintos lugares eh, muy lindos a cada uno entonces eh, es una obra muy recomendada la queríamos charlar con ustedes al principio del programa en este sentido bueno, okay. oh, no. Eh, yo, sí, ¿sí? no Te quería eh, hacer una pregunta con respecto a ¿qué línea digamos dentro de lo que es el clown trabajas vos? ¿o qué es lo que te gusta trabajar dentro del clown de acuerdo a lo, a lo que fue tu formación, si, si querés contarnos un poco también de tu formación y, y qué línea del clown te gusta trabajar a vos. Mirá, eh, yo trabajo un clown que no... no muy poco inteligente, que no habla mucho, digamos que no usa el lenguaje hablado, me gusta como un lenguaje más físico. Eh, y bueno, no, después tiene cosas como básicas de la relación con el público y la mirada que para mí es una forma de, de, de realizar, o de, o de, es un punto de, de, para contar, ¿sí? Uh -huh. Como no, no para construir, también hay otras líneas que se construyen a partir de lo que está pasando con el público que no es nuestra casa. Claro, ¿y cómo, cómo ves eh, digamos el género clown acá en, en, en La Plata? ¿Cómo, ¿Cómo, ves, ¿Cómo ves que se está desarrollando en este momento? ¿Cómo ves que está el, el, el género clown acá en La Plata? Eh, mirá, no, de todo lo que mirá eh, eh, creo que hace hace tiempo que viene en auge clown uh -huh. ha tomado mucha posición eh, en a la escena en general eh, ¿y por qué pensás eso, que pasa eso? Que, que la gente esté estudiando, hay mucho taller yo creo que ahora faltaría o bien un tiempo eso de, de, de producción o instalar al clown más allá de un número y, y ponerlo a producir en, en una escena, digamos, en obra. Claro. Eh, claro, claro. Me parece que hay, está buenísimo, hay un montón, y hay como mucho, mucho clown, eh, más de como en variedad. Exacto. Bueno, tal? en este caso tenemos toda una obra para disfrutar, que va a ser este sábado en El Obrero, la última de estas... ¿Cuántas funciones? ¿Cuatro, cinco? nueve hicimos porque hicimos ah, un mes completo che. en el taller estudio también. Ah, cierto, es verdad. Y bueno, ¿cómo ha sido este proceso de comenzarla y hacer nueve funciones al hilo en el obrero y también en el estudio, como decías vos? Excelente. Mirá, nosotros estamos felices con el trabajo, con el proceso, después estar en función y estrenar una obra siempre devuelve preguntas y cosas para seguir trabajando y mejorando. Así que vamos a seguir en en eso porque amamos este oficio y te cuestiona digamos, trabajar eh, te cuestiona, te, te hace preguntarte cosas. Así que, bueno, nada, todo el proceso feliz, algunas funciones mejor, algunas eh, peor cosas para acomodar, mucha gente, menos gente, todas las cosas que van pasando. Bueno, seguramente esta última va a ser a sala llena, desde acá del Budeville deseamos eso, y bueno. no no nos vamos a perder la oportunidad de de ir a ver este hermoso trío con, con la dirección y todo el, el, el no solo el elenco de actores sino de, de la gente que produce caplum una obra completa de, en, en lenguaje clown como vos decías, para disfrutar y, y bueno, para ir a reírse y ima, imagino que de algo más allá de la risa debe haber, así que agradece, yo te agradezco en particular que este momento radiofónico con nosotros porque teníamos ganas de de charlar un poco y dar a conocer sobre Caplum. Bueno, bueno. Gracias a ustedes. Gracias. Listo. Gracias por, por, por estar apoyando ahí a los espectáculos. Muchas ah, gracias, Santiago. Nos vemos muy pronto. Los esperamos, ¿eh? Venga. Dale, vamos a estar bueno. ahí seguramente. Dale. Un, un abrazo. Un Adiós. Bueno, lo que pasó fue eh, una entrevista con Santiago Culaciati, que es el director de la obra de Teatro caplum que se va a estar dando este sábado la última función eh, en el Centro Cultural El Obrero, de a partir de las 22 horas eh, así que si sí, quienes no la vieron apúrense y vayan a verla que es la última función una hora una obra de clown eh, y seguimos con más se escuchaba eh, así, voy a sacar al robot que tenemos adentro del teléfono y ya vengo ahí lo asesino. Dale, dale, dale, te esperamos seguimos con más Bodeville, escucha Teatro de Mientras ah. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo, te pedí tortillas Y me diste chile picoso Ay, machete, ya no me castigue tanto De todos modos, yo Juan te llamo Yo me entrego a ti en este canto Y bebía y bebía y bebía agua de mentiras, bebía. Comía y comía y comía saco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Si de cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza, ni el zapato entra. Qué cobarde, cobarde para enfrentarme como el chile era traicionero yo no lloro, nomás me acuerdo eres más, eres más, eres más espina que el local Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí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 Mi pueblo te pedí tortillas y me diste chile picoso. Ay machete, ya no me castigues tanto. De todos modos yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Comía y comía y comía, taco de palabras comía. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía. Palabras, palabras, palabras que me engañarías Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí Tortillas. Arepa Jumita Oboza Tortillas Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí Tortillas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 Au viens cœur de la ville endormi, repose les miens les j'en suis plus personne pour Plus hurler nuit le fue recién es Taco de Palabras de Lila Downs y París La Nuit de Mano Negra. Echa un vistazo a este tiro. No molestar, Dígale tío. no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. El vodevil en la 106.3 Con el vodevil Escucha Teatro en este tercer eh, bloque de acá en Radio Nauta 106.3 eh, en el Centro Cultural Olga Vázquez Lo que había pasado hace un ratito, si nos venís escuchando, era una entrevista con eh, Santiago Culaciati, que es el director de Caplum, eh, nos estuvo contando un poco sobre la última función que va a ser este sábado eh, en el viejo almacén eh, obrero. Y eh, ahora lo que viene es una entrevista con Cecilia Colombo, que es eh, la actriz que va a estar este, este viernes en La Plata eh, con, con una obra que se llama Los Ignorantes o La Función del Olvido a las 21.30 en el Teatro de la Universidad. Eh, Ceci, ¿nos estás escuchando? Sí, aquí estoy Gaby Hola Ceci Hola, ¿cómo estás? Quería <risa> contarle a, a, al público platense que escucha lo de Vil, escucha teatro Cecilia Colombo eh, es digamos dueña de, de, de, de, de, de la sala Habitándonos en, en, en, en el querido Abasto eh, Es una, una, una profesora mía, fue una profesora mía en un momento que, que decidí aventurarme a ir a Capital a tomar un curso de teatro y caí en, en manos de Cecilia Colombo Y este viernes tengo tengo la, la, el, el honor de ir a verla a acá a La Plata con este proyecto que nos trae, que es una, una, un proyecto de graduación, ahora en un proyecto de graduación de, de la de licenciatura en dirección escénica del, de, del, del UNA, me sale UNA todavía. Sí, sí. Sí, sí, de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, sí. Bien, si sí, sí, querés contarnos un poco cómo, cómo surgió este proyecto y, y para, la, para la, los platenses que, que no te conocen un poco también tu trayectoria como actriz... Eh, bueno, eh, sí, <ríe> eh, empiezo por mi trayectoria como actriz. Eh, bueno, yo soy una actriz eh, mayor ya. <ríe> eh, soy egresada en la Escuela de Teatro de Buenos Aires de Raúl Serrano, este, como, digamos, como formación de base. Eh, luego um, estudié con eh, Carlos Gandolfo, con Fernández... Este, Eh, y, y, y lo, continué con distintas técnicas eh, actorales como Tadashi Suzuki, este, con Guillermo Kakase hice los últimos estudios el, hace un par de años y bueno continuamente formándome como, como actriz y, y como docente en todo lo que tiene que ver también con la formación corporal este En este proyecto fui convocada por Ana Laura Suárez Casino, que es este, la generadora de Los Ignorantes y es su tesis de graduación de, de la carrera de dirección, esta obra. Uh -huh. eh, eh, bueno, co comenzó con un trabajo de improvisación y de acercamiento, ella quería trabajar sobre la memoria Este, todo el procedimiento de la memoria y el olvido y cómo llevar este procedimiento a una obra teatral, como cómo hablar de la memoria este, y del olvido a través de, de, de un espacio y, y los cuerpos en, en el espacio teatral. ¿no? Y, y sí, bueno, así sí. fui convocada y estamos... En la obra somos dos actores, eh, Nicolás Serraity y yo, Eh, y ana laura es la directora y dramaturga de la obra porque en realidad esto surgió a partir de, de improvisaciones y ella fue armando la dramaturgia del texto ¿no? eh, ¿Cuándo la, la estrenaron esta obra y cuánto, cuánto nosotros en capital la estrenamos en el 2015 este fines del 2015 y estuvimos este todo este año este presentándola acá en, en nuestra sala en Habita ahora pasó a ser habitar gómez y habitándonos a habitar gómez y este y bueno y, y, y en la, la ida a la plata en nuestra primera salida de este espacio estamos sumamente entusiasmados Y ansiosos, digamos. Sí, justamente eh, yo te iba a preguntar esto, cómo desde el año pasado que la vienen haciendo, cómo fue que surgió esta idea de traerla acá a La Plata, justamente porque me parece una propuesta importante Este, bastante interesante el hecho de acercar estos proyectos de graduación de eh, la Universidad Nacional de las Artes acá a La Plata, que muchas veces nosotros, o, o, o por, por desinformación o así mismo, por, porque a veces es, eh, no, nos, no, nos, no, nos podemos, no nos queremos mover, digamos, eh, por fin acá no, no podemos acceder. Entonces me parece como muy interesante eso de poder traerlo acá a La Plata. ¿Cómo surgió esta idea? Eh, esto surgió a partir a través de Ana laura eh, de la directora eh, no sé realmente con quién se contactó y este y se dio la posibilidad de ir para allá y bueno no, nosotros nos interesa muchísimo la, la, la, la imposibilidad de mover digamos eh, una obra o un elenco en general es económico este nosotros eh, tenemos eh, en este proyecto siempre estuvo eh, generado con la idea de, de poder este, llevarlo a distintos lugares eh, fundamentalmente en todo lo que tenga que ver con la provincia de buenos aires y poder hacerlo circular es un, es un eh, es una obra con a eh, con muchas posibilidades de hacerla circular porque utilizamos solo una mesa y dos sillas. O sea, eh, todo pasa por, por nuestro cuerpo y entonces es fácil de ser llevada. El tema es que el traslado, eh, los viáticos y todo lo que implica siempre es una cuestión de imposibilidad económica. Claro. Este, esto se dio a través de Ana Laura, en, no sé cómo quién fue el contacto eh, para que esto haya surgido y apenas nos hizo la propuesta y se, nos, dijo, nos invitaron para poder hacer una, una función en el Teatro de la Plata y bueno, dijimos vamos ya. Claro. Sí, además que, que es interesante sí. que también va a ser en el teatro de la Universidad de La Plata, que es un teatro muy lindo y que está bueno desde el teatro que también den la posibilidad a que, a que los, los digamos eh, los platenses podamos acceder a este tipo de, de proyectos. Sí, y, a, y nosotros poder acceder al, al, a, al público de La Plata, que... Este, es un público muy teatrero muy formado muy este <risa> eh, que, que siempre siempre está generando cosas y para nosotros es un honor poder ir esperamos poder colmar las expectativas eh, que nos gusta mucho el proyecto consideramos que si bien es un el, el, la propuesta es muy sencilla porque es una historia muy simple este, de, de una mujer y un hombre que se cruzan en un aeropuerto y y to, a partir de eso, cómo se desenvuelve la historia, siendo al pasado y al presente, respecto de alguien que recuerda y que quedó enganchada con esa historia, y de un otro que no recuerda absolutamente nada y que el otro significó nada para sí, ¿no? Claro. Y a partir de eso se, se desarrollamos lo que tiene que ver el procedimiento con el, de la memoria y el olvido en un, en un juego de... de de representación digamos no claro eh, la historia es muy sencilla pero creemos que en lo simple también este aparece algo de, de carga in, interesante para ser visto y para ser pensado digamos no y uh -huh. Bueno, así sí. que estamos ahí con, con muchas ganas de estar Seguramente, seguramente Y les va a ir muy bien Yo particularmente, Ceci, te quería eh, agradecer Para mí eh, me, me emociona en algún punto Tenerte acá en el Bodevil Siendo que fuiste una una, una profesora mía Y de, de quien tengo muy lindos recuerdos Y me parece que va a ser un, un hermoso momento Verte acá en, en Los Ignorantes Verte actuando eh, Y verte verte activa en, en esta profesión Y sé que sos una gran actriz eh, Así que le quiero recordar a la gente Que este viernes 28 de octubre a ...las 21.30 en el Teatro de la Universidad de La Plata... ...que queda en 10 entre 54 y 55... Los Ignorantes o la Función del Olvido, que es eh, un proyecto de graduación de eh, la carrera de licenciatura en dirección escénica del UNA. Eh, la dirección es de Ana Laura Suárez Casino y quienes actúan, Cecilia Colombo, quien está en este momento contándonos, y Nicolás Cerreiti. Así que, Ceci, te quería agradecer haber pasado por acá por el eh, y Bodevil. Bueno, Nosotros, te vamos... en nombre del equipo, te queremos agradecer infinitamente esta entrevista y para mí también es un... Este... Eh, es un impacto emocional sí. estar hablando contigo <risas> después de tanto tiempo, si bien siempre estamos así como conectadas vía face y estas cosas, pero bueno, eh, es eh, es muy lindo escucharte y te agradecemos esta oportunidad y nos va a encantar poder verte y bueno, y que después nos des tu devolución. Bueno, ¿Mm? dale. Seguramente nos estrecharemos en un abrazo el viernes, así que te mando un abrazo grande y, y nos vemos allá. Muchas gracias, Ceci. Nos vemos el viernes. Un beso enorme. Adiós. gracias Gracias. Y lo que pasó recién fue eh, Cecilia Colombo, eh, que es la actriz de Los Ignorantes o La Función del Olvido, que va a estar, de nuevo nuevamente lo reitero, este viernes 28 de octubre a las 21.30 en el Teatro de la Universidad. Y seguimos con Más Bodevil, Escucha Teatro. stage jazat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 Come say, hey, babe, you gon' no no Bobby Shaw Cause I won't, yeah, I won't I know for certain I'ma want the child to be alone a hey, child, I'ma want the child to baby slips out fade it be along your child that's for sure suenaba Devendra Van Hart, Long Hair Child, y antes escuchábamos a Coco Rossi. ¿Cómo se llamaba el tema? Fairly Paradise. ¿Cómo se siente? Oh, estupendo, viejo. Soy un tiro y ¿dónde está la acción? Dígale no a todas esas cosas. Escúchelo Bodevil y evite dudas. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta. FM 1063.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 de gimnasia y esgrima la plata guillermo cabvia el escritor del pueblo de hinojo y mucho más revista la pulseadaárla en kioscos de diarios o suscríbete al 0 22 2516 www.la pulseada por un país con infancia la pulseada la revista del padre cajade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 transmite Radio Nauta ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! FM 106.3 <risa> El vodevil en la 106.3 Seguimos en este cuarto bloque de El Bodeville, Escucha Teatro, un programa dedicado a las artes escénicas. Eh, mi nombre es Gaby Wittencamps, lo vuelvo a repetir. Estamos acá en el estudio, un día lluvioso, miércoles 26 de octubre. Son las eh, 18 horas y yo estoy tomando mate con Pana y con mi compañero Juanjo Zucker, así que una mejor tarde no puedo tener. Eh, lo que pasó desde que arrancó El Bodeville fue, en principio estuvimos hablando de eh, Kaplum, que es una obra de teatro de clown que se va a estar dando en eh, última función este sábado en 13 y 71 y, y nos contó su director Santiago Culaciati un poco sobre eh, este, este, esta obra y cómo fue su proceso eh, y por qué también eligen laburar esta temática eh, del clown Luego lo que pasó es eh, una entrevista con Cecilia Colombo, que es eh, una de las actrices de una obra que se llama Los Ignorantes, que se va a estar dando eh, este viernes 28 de octubre en el Teatro de la Universidad, que quedan 10, entre 54 y 55. Y eh, lo interesante de, de, de, esta, de esta obra es que es una obra que viene de, desde Capital Federal eh, y surgió como un proyecto de graduación Eh, de la carrera de licenciatura en dirección escénica de la Universidad Nacional de las Artes, es decir, la UNA EX y eh, UNA eh, y lo que lo que podemos eh, contarte es que para este fin de semana eh, la cartelera eh, la teatral se viene con de todo eh, tenemos, por ejemplo, si tenemos que recomendar una obra, yo te recomendaría The Good, no sé acá Juanjo Eh, te recomendaría The Good, Juan vos la querías ver, por eso la estoy recomendando, claro, es que está en el Teatro Estudio en 3, entre 39 y 40, también tenemos eh, Instante 9, que es una obra de Jerónimo Búfalo y de Florencia Oliveri, que está también en Teatro Estudio el sábado 29 de octubre, eh, y en, breve, en breve tener una entrevista con Jerónimo Búfalo, eh, así que quince es escuchando la entrevista para que nos cuente de qué se trata esta obra. También tenemos para ver breve relato dominical que es la última función y se va a estar dando este sábado 29 de octubre en el medio Aljibe. Y si querés ver otro proyecto de graduación, podés ir a la Escuela de Teatro de La Plata, que está en 51 entre 3 y 4, y podés ver Crónica para Extranjeros, que es una obra de teatro de eh, los chicos que se egresan eh, de la escuela en tercer año 2020 turno noche y a quien estuvimos entrevistando eh, la, el miércoles pasado, eh, que vinieron los, los eh, el Tano del 8, que le mandamos un, un saludo, Tano del 8 es el nombre artístico que tiene en Facebook, eh, estuvo Flor de Cereografía y estuvo el, el director. Eh, y docente de, de, de, la, de, la, de la carrera ahí en Tecnicatura en Actuación, Marcelo de Marchi, que nos estuvo contando este, un poco de la obra de la Escuela de Teatro y otro poco de lo que está haciendo tanto eh, en, en Capital con Arrabal Salvaje y acá está haciendo un trabajo de dirección, eh, los viernes, creo que este viernes es la última, eh, Vientos de Exilio en La Lechuza. Eh, también tenemos para recomendarte, a ver, ¿qué te puedo recomendar? El Cirujano, que se va a estar dando el fin de semana que viene, el 6 de noviembre, también en el Teatro Estudio, en 3 entre 39 y 40. Eh, sábado 29 de octubre también tenés Federico, es una obra que se va a estar dando en el teatro las tablas en 40 entre 18 y 19 a las 20 horas y tenemos una obra en espacio 44 el viernes 28 de octubre ágrafos eh, en espacio 44 el viernes 28 de octubre tenés eh, vientos rojos y ¿Qué más, Juanjo, puedo decir? Ya pasó un montón de información. to be amas, este sol que me esperá. Para o ser me como alai. Y es que al fin mi duende se abrió y en el corazón de mantel y batón y un guiño al ver que todo es verdad ya los ñumos cuidan a un violín que siempre canta nunca se adormece y es igual a las guirnaldas para este miércoles eh, lluvioso lo que pasaba era canción para los días de la vida de María Gabriela de Pumer. Por un momento creí que era alienígeno. Sí. A la hora del cuete, no hay nada mejor que escuchar el bodevil. De Vil, en la 106.3 Bueno, ¿y cómo, cómo está el día, Jota, afuera? ¿Sigue lloviendo? ¿No sigue lloviendo? Sí eh, Vos que saliste ahí a tomar aire no, recién No, es una lluvia, pero que transmite esperanza ¿Esperanza, te parece? Sí, sí, me pegaron un par de gotitas en la cara mira Y después se la llevó el viento Y fue un momento un momento poético Sí, me conecté con, con el todo qué bueno qué bueno que, que te conectes con el todo en este programa el bovil escucha teatro un programa dedicado a las artes escénicas donde todo aparentemente está conectado no claro y lo pude y lo pude disfrutar. ¿En qué sentido lo pudiste disfrutar? Porque y... yo te estoy hablando de que el Boyville es un programa de teatro donde todo está conectado, y vos no me seguís, lo que yo estoy diciendo. No, te digo que sí, que sí, que es importante que esté todo conectado, pero que vos tengas el momento de apreciarlo. Claro. ¿Entendés? Sí, Porque sí, sí. si no pareciera ser que todo está conectado con todo y... Y como que tiene que estar en un millón de lugares al mismo tiempo Y no es así Es así pero lo podés hacer tranquilo bueno, Digamos que en el Bodeville tratamos de decirle a la gente Que pueden ir a ver todas las cosas que quieran a la vez, o no sé, pero le damos un, un montón de posibilidades de, de, de opciones para, por ejemplo, el fin de semana, agarrás y dices, uy, quiero a ver una obra de teatro, no sé qué hacer. Te metés en la página del de de Bodeville Escucha Teatro, que ahí te van a aparecer los recomendados de la semana, o alguna obra que estuvimos entrevistando a los actores, directores, escenógrafos, porque viste que entrevistamos como a gente de todos los palos, ¿no? No, por eso te decía que vos tenés que estar tranquilo que... Nosotros en el Bodeville colgamos una canastita para que la familia disfrute. Exactamente. Una hermosa canasta, el picnic que estoy trayendo para el día de hoy. Dale, dale, de, de, eh, mirá, decímelo, tiene, a ver cómo viene el picnic. Mirá colores que tiene esta canasta. Mirá, mirá, aprecia bien. Ah, no lo puedo creer, ¿Eh? de todo. ¿De todo? Coloridísima, coloridísima. Tenemos un 2x1 para... Ver Breve Relato Dominical, una obra de Matías Feldman, que, bueno, que está adaptada, se hace aquí el sábado en el Medio Aljibe. Le comentamos a la gente que es un espacio nuevo que abrió este año, muy lindo, con propuestas interesantes. Y bueno, si está en la canasta es porque realmente está riquísimo. Porque, sí, porque tenés que, que, que ir a verla, exactamente. Tenemos un 2 por 1 para ver Instante 9, que... Ajá. Intentaba comunicarme con Gerónimo úfalo pero me daba su secretaria telefónica. No, te telefónico. puedo creer. ¿Qué sí, te telefónica. dijo? Telefónica, telefónica, me decía. Gerónimo <risa> está ocupado, llaman a otro momento. La secretaria, sí. Sí, media sí. gallega. Claro. Y eh, también tenemos un dos por uno para El Circo No Está. mira qué pinta que tiene. No, este? no, El Circo No Está. Yo, yo te digo que estuve por tercera vez. El domingo pasado viendo Circo No Está y la pasé. Me ríe mucho Sí, en la vieja estación va a estar el domingo a las 6 de la tarde Está madurito, madurito como para... Está punto caramelo el circo, no está Se muerde, digamos, sin lavar tranquilamente con lo rico que está Y estamos tramitando ahí unas de caplum que no queremos decir nada Pero eh, vamos a ver si aparecen, si Ay, no aparecen ¡Qué interesante porque, sí, la canasta! Es, no, no, no quiero asumir un compromiso ahí, le escribí a Santi todavía no me respondió Pero bueno, por lo pronto, mira tenemos para sábado, domingo, para cuando vos quieras Bueno, bueno Y acuérdense, ¿qué tiene que hacer la gente si quiere participar de la canasta del Udevil? Simplemente compartís en la página de Udevil Escuchá Teatro Ponés me gusta y tenés dos por uno en entradas para este fin de semana Udevil Escuchá Teatro, así lo buscás en Facebook eh, Puede ser en tu smartphone o en tu Facebook eh, Lo podés buscar ahí tranquilamente Eh, hoy es un mundo lleno de pantallas, nosotros queremos que a través de la pantalla vayas a vivir una experiencia ahí más claro. eh, cara a cara. Además, ¿cómo ayuda al 2 por 1 a la economía del, del bolsillo no, del espectador total, Platense? Sí, eh? sí, sí. Porque uno dice, yo pago todas las obras. A mí me gusta viste pagar por las obras que hay de teatro. Considero que, que está bueno, ¿no? ¿no? Sí, está bueno. Está Pero bien. un dos por uno te zafa, después te compras una birra. No, sobre todo en momentos donde... Eh, bueno, todo se ajusta y más que nunca surge la solidaridad como sistema de trueque y para generar nuevos públicos, para que las salas sigan estando llenas. Eh, bueno, el teatro para algunos es una necesidad básica como si te como dijera... Como respirar. Sí, como... Hay gente que dice, cortame la luz, no me cortes... Eh, no, perdón, cortame el gas, no me cortes internet. Te dicen claro. Gente, ¿no? Bueno, a mí sí, sí, la sí, verdad sí, que no me corten el teatro... Eh, está bueno, sí, el 2 por 1 Y esta canasta la vamos a rifar Compartí y dale me gusta o comentá La canastita que aparece en nuestra fanpage De Poddevil Escuchá teatro todos los miércoles Acercándoles nuestra pasión Que son las artes escénicas Y tenemos espectáculos muy ricos, coloridos De danza, teatro, musicales eh, Obras independientes para adultos Para toda la familia Así que bueno, chusmeá Ahí esta hermosa oferta la canasta de mimbre que rebosa de colores vegetales no hay ninguna gaseosa es bastante <coughs> es bastante sana yo tengo una información bastante importante para aportar en este momento que me acabo de dar cuenta que la tenía que eh, decir no no no no no no no <risa> ya, ya me voy agarrando a la Qué silla miedo que me da este sábado eh, si se meten en la plataforma de teatro performático van a tener eh, una información muy importante, que este sábado hay un taller abierto que se llama Entrenamiento hacia el actor popular dictada por dictado por Juan Pablo Tomás. ¿Esto dónde va a ser? Bueno, eh, en el taller de teatro de la universidad. Si fuiste el viernes a ver Los Ignorantes, el sábado volvés de oyente porque va a ver. ¿Querés contar vos de qué se trata el, el taller? Sí, a en ver, realidad contalo. va a ser un taller que se va a dar el sábado, como bien dijiste, en el en el Teatro de la Universidad de La Plata, que este año, Activation Total, ah, se ha puesto <risa> eh, las pilas en un montón de cosas, ah, con, bueno, tiene larga data, pero se ha revitalizado, siento yo. El viernes viene esta obra que, como bien comentabas... Proyecto comentaba, de graduación del UNA. de luna de Cecilia Colombo. Colombo. Y el sábado va a estar Juan Pablo Tomás con un taller que ya debe estar bastante completo de cupos, la verdad no sé, pero acercate, sí, yo, me noté, yo no, estoy recontenta que me dé. Acercate, el eh, va a ser sobre la actuación popular, algo algo que bueno que ha investigado Juan Pablo Tomás, que es un profesor de la escuela de teatro de aquí y y que bueno que promete, promete. Le podríamos prometer también y preguntarle a la señorita Colombo si Eh, si para el viernes nos podrá dar un dos por uno también podríamos sí sí sí, sí podríamos escúchame. no sé si ella es la encargada de gestionarlo pero nos podría decir si lo puede si lo puede gestionar tengo una oferta que no va a poder rechazar ¿en serio? sí ahora la llamamos ahora la llamamos y, y le decimos y la gente que desea acercarse al taller de teatro de, de, de entrenamiento hacia el actor popular, eh, puede ir como oyente, o sea, es un taller que va a estar abierto a la gente, se permiten hasta 30 oyentes, que es por donde llegada, así que eh, quienes quieran haber un taller dictado por Juan Pablo Tomás, que esto lo organiza la plataforma de eh, performática de teatro, sí, eh, a Caro Don Gustavo, Antón y Gustavo Raich, y le mandamos un saludo, así que bueno. Eso y que que no, que va a estar muy bueno, eso el sábado. Yo tengo que ir ¿Te vamos a a ver a vos, Juanjo. Yo tengo que ir a apuntalar en la radio. Si no sé qué voy a hacer porque estamos ah. organizando allá en el barrio, pero lo recomendamos de acá del vodevil eh de manera intensa, creo que es un muy lindo espacio el que ha gestado Don Antoni y Radiche y bueno, eh, la otra vez estuvo Laura Valencia, ahora va a estar la gente de Tomas, de, de Tomás, del Colectivo Rústico, El los profesores de la escuela. Bueno, promete eh, a las personas que no son del palo del teatro o de alguna de estas danzas, se lo recomendamos igual porque son unos chantas. Es decir, no se, se trata de, de socializar eh, en instituciones públicas, hacer charlas sobre esto que a nosotros nos apasiona, pero que, que le viene bien a cualquier gente, como por ejemplo eh, Cartoon, ¿no? que la otra vez vino dio unas palabras... Eh, fue mi hermana que no, no tiene nada que ver con el teatro y, y volvió y volvió no sé, movida en algunos en algunos, ese era otro punto de vista. Bueno, la verdad que muy muy muy Muchas cosas para hacer este fin de semana, eh, muy interesantes. Eh, así que, eh, bueno, esperamos que, que puedan hacer algo de todo lo, lo, lo que decimos. Eh, en breve vamos a tener una entrevista con eh, Alejandro, que va, es, es uno de los actores de Breve Relato Dominical, que se va a estar dando este sábado en Medio Aljibe, Última Función. Así que quédate ahí y seguimos con más Odevil. Escucha Teatro. Camina de Caruel. Por la bo dolor anal El jabón virgen ya está Se parió de Comió los pies Y se fue por La nariz El Negro Bailadín No sabe combinar Oxidándose En Hawái Bote Santo Te acordaste de amina de cada lo que se fue, fue amor japonés de Divididos. enciende uno de estos conos de la memoria cuando regreses a tu cubículo. Huelen, uh, huelen a incienso. Dígale no a todas esas cosas. Escúchelo, Bodevil, y evite dudas. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta.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 el cáncer de mama es un tema de todos venía a participar de la correcaminata el sábado 29 de octubre en la república de los niñas te esperamos a las 9 de la mañana para vivir una jornada de concientización junto a la sociedad de cancerología la plata ciudad que abraza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 acá producimos autogestión acá trabajamos sin patrón en el aire fm 1063 desde la ciudad de la plata transmite radio nauta fm 106.3. 3 otro bloque más en el vodevil, escucha teatro este miércoles 26 de octubre, un día bastante nublado, lluvioso, pegote. Sí, voy, a abrir, voy a abrir la ventana. Ay, no me dejaste terminar de decirle el, el, el, el, cómo estaba el día. ¿Pegote? Nublado, porque pegote, lluvioso, pegote, porque veniste en la bicicleta, si saliste temprano y no llovía y te pega toda esa lluvia en la cara que quedás como de, toda humedecida, ¿viste? Llegabas impresentable a todos lados. Pero bueno, ¿Qué? debe haber gente que sale con paraguas, con con impermeable ¿Qué y esas pobre cosas. Pobre que somos. No, a mí me gusta mojarme en bicicleta, creo, un poco. Si no, no, no saldría la bici. Claro, claro, hermosa la lluvia. No te queda otra también. <risa> <risa> ¿A vos Pero... te costó llegar, Jota? A me decías algo que te costó llegar. No, imposible. A venir a ser el bodevil, otra persona. Jamás, jamás. jamás. Te mojás, llegás, no importa. llegas a ser el vodevil sí, ¿Por di qué? Disfruto mucho eh, este momento para charlar de teatro. No solo lo disfruto realizándolo en la semana, sino que también... Hacer el programa... Llenándome de WhatsApp toda la semana, no, de audios. No, no, bueno. Pero viste <risa> que hay gente que, por ejemplo, eh, le guste ir al gimnasio, como es mi caso. Claro. Entonces, va una vez, va dos veces, va tres veces, se copa, hace la comida... Después por, hace un grupo de WhatsApp y dice, no, tomate esto, no, este ejercicio, hacelo así. Y claro, se va copando. Claro. Hay otra gente que le gusta el waterpolo y también gasta tiempo en eso. Quiero decir, bueno, a mí me tocó con el teatro, así que muy contentos de, de venir aquí a Olga Vázquez a hacer el vodevil Sí. Y bueno, hablar sobre teatro, hoy tenemos la presencia de... ...otro otro grupo de teatro, otro elenco... ...otra obra platense que está dando vueltas por aquí, por la ciudad... Uh -huh. ...y que es una de las posibilidades de este fin de semana... ...para que vos vayas a un espacio nuevo, como Medio Aljibe... ...y veas también una producción nueva, platense. Que ya está terminando, es así, estamos acá con Alejandro Piro, ¿cómo, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, buenas tardes, gracias por, por brindarnos el espacio... ...para, para charlar un poco de, de, sí, de lo que hacemos de teatro... Eh, sí, es la última en el Medio Hibe, eh hay la posibilidad de otra como para despedir el año y bueno, y ver eh, cómo cómo seguirá la, la cosa el año que viene, el año próximo. Uh -huh. Breve relato dominical, Alejandro, que ¿qué pasa con las obras de teatro cuando decimos es la última? Es difícil esto de andar explicando por qué decimos siempre que es la última cuando no es tan siempre la última. ¿No? Eh Y sí, lo que pasa que en, en el caso nuestro es que trabajamos bastante. Se trabaja mucho, lo que, lo que pasa siempre es que se trabaja mucho para, para la producción de una obra, los ensayos, el, eh, todo lo que es el armado y después las funciones parece que fueran, desaparecen y cuando querés acordar estamos a fin de año sí, sí. y a pesar de que la, la ciudad de La Plata es un espacio teatrero Eh, aparte de rockero eh, hay mucho por suerte hay mucho eh, muchos actores y muchos grupos mm, pugnando por, por, por un espacio lo que sucede es que los espacios no son tan no, no, no hay tantos cuando cuando uno los busca así que bueno nosotros eh, también la obra eh, estaba como como armada como para estar en, en espacios no no convencionales no salas de teatro de las Eh, clásicas digamos la italiana así que bueno eh, nos vieron muy bien eh, hicimos una, una primera eh, entrada en, en, en la fabriquera que era un espacio que al principio eh, personalmente a mí me, me chocó porque era un patio eh, no es porque no tenga algo con eso me, me encantaba el lugar pero para la obra decía dónde nos vamos a meter y resultó buena experiencia porque bueno, la, la obra eh, está, estaba el lugar era era acogedor para, para este tipo de, de obra. Y el público la recepcionó así porque estábamos muy cerquita, estábamos los actores con el público casi casi que estaban adentro en el mismo en el mismo espacio. Y ahora acá en el Medio Aljibe es eh, tiene algo más cálido, pero también es un espacio eh, que es chico y y que da también eh, la posibilidad de eso, ¿no? de, de la cercanía con el público que bueno para, para un actor es es lo que te hace latir un poco claro, más fuerte el corazón. Yo estaba escuchando un poco lo que decías con respecto a esto de que la ciudad de La Plata hoy en día, cómo creció el digamos lo que es el teatro independiente y más allá de, de por ahí tu intención era que era difícil conseguir, qué bueno que pase eso, ¿no? También un poco. ¿Vos decís que años atrás era más complejo? Eh... No, no, lo, eh, lo que sucede que es como como estabas diciendo, eh, está bueno que de alguna manera es porque hay muchos eh, hay muchas obras, o hay mucha producción. ¿O oh, hay pocos espacios? Hay que ver de qué... Yo el, creo que también sí, pasa un poco eso, ¿no? Que se están abriendo nuevos espacios porque también había muy pocos espacios y hoy en día está bueno que mayor demanda, ¿viste? También habrán varios espacios y que bueno, eso hace que también uno como como artista creo que lo que nos cuesta es como organizar con mucha anticipación, ¿viste? El tema de conseguir un lugar, pero sí, sí yo creo que, que, que sí... Sí, el, el digamos la, la puja por, por el espacio o digamos la lucha bueno acá acá lo sabrán ¿no? lo que es el, el olelga de los centros culturales eh, pero más allá por ahí de los centros culturales cuando uno piensa en, en espacios teatrales eh, o sea, sí o sí tiene que romper el, lo que es lo clásico digamos el, el teatro clásico porque la realidad es que no no muchos podemos estar en, en un espacio así y muchas veces no sé si nos interesa tanto estar en esos, en claro. esos espacios. Entonces buscamos los, los alternativos y a veces eh, nos cambia todo. Digamos, el lugar, ese, ese espacio alternativo porque tiene también algo de eh, de esto de lo... Si se quiere un poco, no sé si decir clandestino, pero un poco ir... Eh, que son no son espacios que por ahí están habilitados como tal, eh, pero que bueno, a la hora de... de, de de hacer un, una función, una sí. obra, mostrar algo es Yo creo que eh, también se están se están como mmm usando esto está usando esta tendencia de también usar espacios que no son convencionales de teatro y también como adaptar las producciones a distintos espacios que, que, que, que proponen como un desafío para las obras. Yo por lo menos también estoy viendo eso, como eh, en La Plata el teatro independiente se está adaptando a varios espacios que, que, que por necesidad, porque no sé, capaz tenés que hacer un mes de funciones en un lugar y después tenés que conseguir otro que es totalmente distinto y si tenés necesidad de hacer la obra lo vas a adaptar. En en caso de ustedes sí. cuánto hace que vienen haciendo Breberlato Dominical? Y bueno, nosotros arrancamos el año pasado, por eso digo, venimos de, de un largo periodo eh, con, la, con el grupo, con la compañía Puctum, eh, la directora Cecilia Pérez Pradal, que fue la que la que digamos convocó a, a nos convocó. Y eh, está bajo la dirección de la obra, sí. Está Cecilia? con la dirección de la obra y la bueno, y la producción. Y bueno, estuvimos trabajando todo el año pasado, pudimos hacer eh, funciones eh, en ese en ese momento estábamos ensayando en el eh, Centro Cultural Islas Malvinas, que si bien era cómodo para ensayar y todo, tenía todas sus, sus como los, todos los lugares que, que son estatales tienen sus, sus reglas o sus eh, sus tiempos que, que a veces dificultan. ¿En, bueno, ¿en, ¿en y, qué sentido lo exige eso? Eh, y que Por ahí sigamos, el espacio lo teníamos que armar nosotros, estamos en un lugar en, en, en la sala que no sé ahora cómo está porque hace rato que no voy. Eh, con esta nueva gestión no sé cómo, cómo lo han si, si sigue estando igual, pero es una era una sala, un, la sala que, que se, ha, se hacía eh, bueno, estaba eh se conciertos y de, otras actividades y teníamos que armarla. O sea, cada función íbamos y teníamos que armarla y bueno, llevaba todo un tiempo desarmarla. Cuando ensayábamos nos hemos encontrado varias veces con que no el espacio no estaba. Eh, bueno, esas esas esas cosas, idas y venidas que, que, que suelen pasar eh, y que bueno, que uno las tiene que sortear. Eh, así que bueno, el año pasado estuvimos ahí, eh, est al finalizar el año se va una de las eh, integrantes, una actriz, así que tuvimos que mm, o sea, esperar para que se se incorpora una nueva, una nueva actriz, eh, y bueno, eso llevó todo un tiempo y también crecía nuestra ansiedad, no porque uno como que está preparando, preparando, preparando, y después cuando llega la hora de, de salir a la, a la, a la cancha... Eh, como que te quedas con las ganas. Y, claro. y bueno, además que se, que se reincorpore un nuevo integrante significa resignificar todo el laburo, ¿no? Porque es como, no igual, solo se igual. incorpora el, el, el, la persona que viene a ser la suplencia, digamos, sino que también modifica a todo el, el toda la obra. Totalmente, uno la obra, este, eh, eh, yo digo, fui aprendiendo en, en, en, el, en el hacer teatral que, que, que las obras nacen y mueren el día de el día de la función ¿no? pero nacen y mueren con esos actores con esa digamos con los, con los personajes que están en, en ese momento eh, y al, al cambiar de, de actor es es como que hay algo algo nuevo ahí y bueno hasta que se, lo podés incorporar eh, digo todo el grupo lleva también su tiempo estamos aquí hablando con Alejandro sobre breve relato dominical esta obra que la dirige cecilia de Pérez Pradal, está, corregime, sí, sí, sí. que es de la compañía Puctum Teatro, eh, puede ser, eh, la directora también es parte de la actuación, ¿no? Ella es, claro, ella está en la dirección y es actúa. Y es, y actúa. Sí, y es que... y ese proceso de, eh, bueno, también son un elenco mucho más, solo aparte de que la directora y los, los que actúan, sino que... Quiero decir, si no hubiera un elenco más grande También de gente trabajando Hacer esa doble función es muy complejo Para la directora Si no tuviera no sé, eh, gente que las No sé, cómo lo sobrellevan como grupo Como grupo de teatro Y bueno, eso es una de las también de las dificultades ¿no? o, o digamos de, de, de los tiempos que, que, que Se modifican Porque eh, Cecilia tenía que estar Adentro y afuera A veces tenía que estar afuera Porque no había otra, no, otra no, forma claro, maneras, y, y en ¿viste? la de sí, Eh, y bueno llevó, llevó todo su tiempo eh, había que eh, se hicieron muchos ensayos parciales digamos ensayo con, con, con los distintos eh, actores por ahí eh, yo, yo he tenido momentos de ensayos eh, personales eh, bueno tiene la obra tiene eh, metiéndonos un poquito más en un breve relato claro. eh, tiene algo que, que el texto fragmentado y la, la forma que está digamos, cómo está eh, armada dramatúrgicamente, que, que es muy buena, pero el texto fragmentado eh, tiene un, como una dificultad, ¿no? para, para a la hora de, de, de la puesta. Yo te iba sí. a preguntar justamente eso, por qué dijeron trabajar con este material de Matías Felman. Eh, eh, bueno, eso yo tendé que decir eh, Ceci, que la eh, digamos la O o como lo que estás claro. también diciendo un poco, ¿no? cómo lo estaban abordando este bueno, material que era Bueno. Claro, como, eh bueno, lo que sucede con el material es que, digamos, en mi caso, bueno, cuando o sea, estuve en, en la convocatoria, me interesó, porque, bueno, son temas que seguramente nos tocan. Yo creo que uno una vez que pasa cierta edad, sí o sí te tocan, porque tiene que ver con, con las relaciones humanas, con la pareja, con el amor, con el desamor, eh, y todos en algún momento lo pasamos. Y, bueno, eh, obviamente que... Que en algún lugar en algún lugarcito siempre hay algo de eso y nos, nos toca eh, así que bueno eh, yo yo lo que por ahí lo que resalto eh, a veces de, de, de esto es como cómo logran eh, el, digamos el que está en la dirección más que nada eh, elegir a, a las personas a los actores para los personajes porque yo en al principio no, no entendía muy bien Y, y lo que tiene esto que son dos parejas que digamos que se cruzan eh, en sus relatos y, y entender esto como, como algo musical incluso como un acorde eh, y, y bueno que cada uno tiene su, eh, su nota digamos y que tal vez no es la misma que la del otro pero que todas juntas suenan eh, y bueno que como que cada uno hace a ese personaje no cada uno de los actores como eh, con su forma eso es lo que digamos lo que yo por ahí eh, de, lo, la, la mirada que puedo tener yo de afuera ¿no? pero bueno eh, tiene tiene mucho de, de también de lo que de lo que uno vive no porque es eh, esto que es lo, lo que nos pasa un domingo eh, hoy estamos hablando del tiempo el tiempo uno tiene que, que ver el sol no tiene que poner uno el sol pero bueno el domingo tiene a veces el sol y a veces no y pero tiene ese momento de de, del vacío eh, que, del vacío existencial y, y que explota en el domingo, claro, el está... domingo en un horario explota. Sí, sí, más que interesante la propuesta de, de la obra El breve relato dominical que yo, cuando vos hablabas de, del amor del desamor, de la fragilidad de, de los vínculos, pensaban que hay que ser valiente para afrontar esas preguntas que muchas veces mm, evitamos no preguntarnos, ¿no? Sí estos sentimientos de que, que que nada, que no no nos, no queremos preguntarnos para evitar conocer alguna respuesta, ¿no? Y bueno, me interesaba la apuesta que trae Puctum Teatro sobre Breve relato dominical eh, en este sentido, acercarse al teatro para preguntarse qué cuestiones, ¿no? sobre sus vínculos. Eh bueno, sí, es así. Eh, son son momentos que muchas veces uno internamente por ahí lo puede llegar a, a, a se lo puede llegar a preguntar pero después eh, hay que hacerlo digamos, y eh, lo que tiene breve relato es esto, la decisión de, de uno de los personajes de, de llevar ese pensamiento a la acción de tomar una decisión y que justamente lo que estamos hablando tomar a veces uno eh, llegar a a decir, bueno, voy a hacer esto y eh, eh, tiene su digamos tiene su costo no eh, pero bueno es interesante desde de ese lugar que ¿no? qué, eh, qué, qué lo que es lo que puede hacer uno con, con, con lo suyo ¿no? con la vida de uno no, tomar, con, esa tomar valentía. Esa, claro tener el, el, el, el, eh, la decisión de tomar es, de, de, de, de seguir ese camino bueno te quiero comentar algo disculpame si te interrumpí pero ya que estábamos hablando de valentía llega en un muy buen momento la caballería acaba de llegar del otro lado Mariano Pierini eh, porque te ibas a someter de manera solitaria, unilateral de manera atroz y solitaria. y solitaria a nuestro ping pong surrealista todo lo que te preguntamos hasta acá una pelotudez <risa> ahora, ahora viene ahora lo, viene lo importante. La, lo importante el jamón del medio Eh, ¿A vos qué te parece? Eh, ¿Vamos a, a, un, a escuchar un tema y seguimos? Sí, Tengo sí. una pregunta así como media media de producción, ¿no? Pero no, ya que no, estoy... no, vamos o a... ¿O presentamos al invitado? ¿Vos qué decís? Lo atendemos con Frita después del bloque. Bueno, entonces vamos a escuchar un temita que nos va a poner pana en este momento y enseguida hablemos con Mago Deville, escucha teatro. Mm. Tu finger paint mm. is not us and my middle finger in. Your monthly blood is what I went I'm in your house Now let me spit Pipe on the power Straight from a monte Say your lord looks Got a job for shot spit your head And spit the blanket She's two feet And I'm the patient I'm Black and white Red and blue I think that look I live in how live what with that you love and i love us unspoken words were understood up to my ass yeah. in alligator let's get it on with the alligator haters did what you did did what you said what's the poncho what's the spray again fight a red and blue i think that look good on you and in my scream don't let me go of my Blood is what I went I'm in your house not let me spit the light But you can't move This valley is an angel And I can't prove This purple is a stain Upon my pillow Let's sleep A weeping willow I'm Black and white I'm Red and It feels well. I don't Not done sure But we all think Of good We all live in Hollywood With Dracula and Escuchar Purple Stain de Red Hot Chili Peppers. Echa un vistazo a este tiro. Deja de molestarme, viejo. Dígale no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. El vodevil en la 106.3 la vi, realizando el vodevil escucha teatro un programa dedicado a las artes escénicas estamos acá con los chicos de breve relato dominical de Matías Felman estamos con Alejandro Piro y quien se acaba de sumar eh, al piso es Mariano Pierini ¿Cómo estás Mariano? Muy bien, gracias, pude llegar, por suerte Buenísimo que pudiste llegar para ser sometido al ping pong surrealista Pero antes eh, te quería preguntar, como recién Alejandro estaba contándonos eh, ¿Cómo vivís este, este, esta obra y, y, y que es la última función? Aprovechamos a decirle a la gente que termina este sábado si la quieren ir a ver ¿Cómo fue tu proceso digamos en, en, y cómo, cómo es lo, tu trabajo en esta obra en breve relato dominical? la verdad que fue un proceso de exploración actoral eh, muy interesante por el lenguaje de plantear la obra que es un lenguaje entre post dramático y eh, sí, post dramático sería donde donde hay que usar bastantes por lo menos dos lenguajes de actuación durante la obra eh, en distintos momentos eso te plantea una entrada y una salida continua de, de, de del personaje un replanteo del personaje eh, continuo y después por otro lado a nivel eh, a nivel dramatúrgico también fue un eh, un, un buen un lindo trabajo porque bueno es un personaje que tiene una, una particularidad muy interesante en, en, en relación a cómo se toma la, o, o, a la manera de adoptar las cosas en la vida ¿no? eh, está principalmente enfocado en el deseo y en, y en perseguir eso y, y si no funciona dejarlo ir no, no, no, no es arraigado no es un personaje como bueno europeo o como la imagen que Que uno tiene de un europeo eh, no, no se arraiga a lo, a, por ahí no no tiene vínculos menos menos dramáticos bueno el, con respecto a, a este proceso que es supuestamente, supuestamente voy a preguntar eso, termina este este sábado, ¿piensan continuarla ¿O, o termina acá y es un laburo que queda ahí? ¿O para el que viene tienen ganas de seguirlo? Yo tengo muchas ganas, no sé. Y la verdad <risa> es que ha sido un lindo trabajo en equipo. Sí. Es que ha sido un proceso en equipo muy muy lindo donde pasamos de, de, por de todo pero si, siempre se mantuvo fuerte el grupo, así que ese, ese fue un yo creo, si, si antes nombrar los dos procesos este creo que es el más importante que fue como el, el equipo sostuvo la obra eh, en todo momento con cambios, con cosas buenas, con cosas malas como en todos los, los procesos ¿no? eh, así que que eso es lo, lo más importante y, y tenemos ganas sí, obvio, nos, nos gusta mucho la obra y y, y, los, y vale Sí, no, no es, es que lo que estaba diciendo hoy Hace un rato que, que uno como que entrena mucho Para que después hay que jugar todo un campeonato Y es como que re, para mí Es como que recién empieza Pero bueno, eso también depende de, de No depende solamente de uno Como justamente estaba diciendo Somos un equipo y bueno hay, hay muchos factores que influyen Pero las ganas seguro que están Así que imaginaría que el año que viene vamos a seguir Por lo pronto Por lo pronto Yo, ya, ya se dijo post dramático, yo ya me perdí en esta conversación, Gabriela, para decirle a la gente que va a estar el sábado en el Medio Aljibe, pueden buscar en Facebook el Medio Aljibe, este, este esta obra breve relato dominical, donde va a estar Mariano Alejandro aquí, más otro gran elenco, el sábado a las 10 de la noche, 9 y media el sábado a las 9 de la noche En, el medio, 9, en el medio aljibe Que es sí. 11.66.67 Pero las entradas bueno Se pueden comunicar aquí al de Escucha Teatro O al medio aljibe O si no buscar el evento Breve relato dominical Y voy a pasar directamente con Con, con la comida de, Más rica del asador Dale, ver. Tengo el ping pong surrealista los, los quiero escuchar Contestando Sin pensar A vos te digo, Mariano Sin pensar Pero no se pisen Agárrense de la silla Shakespeare o Molière Molière Pelado Peludo Eugenio Barba Pelado Barba el cascanueces de Urlezaga o cine con Wanda Nara. El cascanueces. Wanda Nara. Chinchulines o morcilla. Morcilla, morcillas. Realismo o grotesco. Realismo. Es más grotesco. ¿Arriba del escenario o abajo del escenario? En los dos lugares. Abajo. No, no, nos taparemos en este momento porque la gente está pensando mucho ¿Proponer o pensar? recibir? Recibir. Proponer. ¿Bolitas, payanas o elástico? Bolitas. Payanas. ¿Pan con manteca y azúcar o arroz con leche? Pan con manteca. Pan con manteca. ¿Cebollitas o mandioca? Mandioca. ¿Chiquititas o grandotas? Chiquititas. Chiquititas. ¿Campo, platea o palco? Campo. Palco. <risa> ¿Me tomo unos mates y ensayo o ensayo y me tomo unos mates? Me tomo unos mates y ensayo. Me tomo unos mates. ¿Corto para la facultad de cine...? O viaje en micro hasta Ranela. Viaje en micro. Micro. <risa> Tarareo o si lo sabe cante. Tarareo. Al frente o por la tangente. Al frente, por la tangente. Juan Moreira o la Coca Sarli. La Coca Sarli. Yudo con Tito Cosa o padre con Estebanés. ¿Judo? Padre con Estebanés. <risa> Yudo, está bien uno y uno. Cena con Moria o té con Franchela. Cena como móvil. ¿Kentín Tarantino <risa> o el Tata Martino? Quentin. El Tata Martino. ¿Leonardo Fabio <risa> o Leonardo Estrada? Leonardo Fabio. Fabio. ¿Drama o comedia? Drama. Comedia. ¿Truco con Sprecherwood o Jenga con Bartís? Jenga con Bartís. Jenga con Bartís. Y por último, les queremos pedir, si nos pueden recomendar... Alguna peli que la podemos ver por fuera de Netflix o alguna comida, un libro, una poesía, una canción, eh, una obra de teatro. Algo que se tome en este vacío, que nos quedan de minutos y que no hemos encontrado mejor manera de rellenar que con esta solicitud. Un libro, una película, una obra de teatro, un programa, un... una revista. Una obra de teatro o ver Relato Dominical este sábado ¿no? Sí, no, no. Es, Muy bien, muy bien ahí, una muy bien muy ahí. Eh, Y una película Yo por lo menos lo que me queda ahí Es Muerte en un funeral que Seguro que ya la vieron Pero es una película me gusta mucho Bien, queríamos agradecerle entonces a Alejandro Piro y a Mariano Pierini, o <ríe> Pierino, por haber estado acá en el Bodevil eh, este miércoles lluvioso. Eh, queríamos decirle que son los eh, actores de breve relato Dominical, que termina este sábado en medio aljibe. ¿A qué hora, chicos? A las, 9, 9 de a las de la 21, noche. 21 horas. Para reservar horas. entradas. Por inbox, eh, en el buscan el evento en Facebook o, bueno, está el teléfono también. ¿Se puede ir directamente, o, por ejemplo? Eh, no. Ah, bien. Esto es no porque el, el espacio es lindo, cálido, pero no es, no es eh, eterno. Bien, entonces <risa> no en el, en el Bodevil vamos a compartir el evento para que puedas entrar eh, y fijarte la dirección, la fecha y toda la data de breve relato dominical. Nos vamos despidiendo este de este, este Bodevil que pasó este miércoles 26 eh, de octubre. Ahí Jota está escribiendo para que compartas y me gustes eh, la canasta que está más que interesante, así que ponga... Pongan su nombre ahí donde donde cliquean Me Gusta en la página del Guadalupe Escucha Teatro. Tenemos 2 por 1 para Breve Relato Dominical de Matías Feldman. Eh, 2x1 para El Circo No Está, este domingo en la vieja estación. Y 2 por 1 para Instante eh, 9 en Teatro Estudio. ¿No, jotas ah, bien estamos estamos bien entonces nos vamos despidiendo mi nombre es Gay wittencamps mi compañero Juan Joúker gracias a los chicos de primerlato dominical por haber venido pana gracias por ser nuestra operadora y nos vemos la semana que viene con más debil escucha teatro